Bienvenido, bienvenida a Salida de Encanta. Este es su programa 465, sin parados, por favor. Y tenemos en la playa wifi, tirados en las tumbonas, que ya se las conocen, nuestros queridos amigos de JF Sebastián. Bersama orang lain, yang sudah tidak lagi mempercayaiku. Aku tidak akan membiarkanmu menggangguku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menggangguku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menggangguku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menggangguku Lo que quieres yo no puedo soportar a la mujer Por que me quieres Y por que te lo digo yo No te molestes en pensarlo Que estoy seguro de tu amor Que te pasas Que no sabes Lo que quieres Yo no puedo Soportar A las mujeres A mi con eso. Cuando te aclares me lo dices Y date prisa por favor Que el tiempo se pasa volando Si no me buscaré otro amor Que te pasas, que no sabes lo que quieres. Yo no puedo soportar a las mujeres. Se acabó. No hay mejor señal. Se acabó y se acabó. O sea, no le deis más vueltas. Esto lo que ha dado así esa primera. Canción de hoy en era de Encanta, en Radio Enlace, en BFM, en Scanner FM, donde quiera que nos pilles, Cadena Neo, todos esos sitios que nos repiten el programa semana tras semana, nos remiten y que llevan hasta vuestros receptores, eh, ordenador o lo que quiera que fuera, pues este programa que hoy hacemos en compañía de Tobe y de Cris y de David, que hoy también se ha atrevido a venir a la edad de canta. Repetido, eso no es mala Fíjate. señal, guarrete. <risa> sí, repetir es bueno. Eh, igual que repiten J.F. Sebastián. Sí, señor. Ya por quinta vez, como encarnados en Cristian y Tobe, ...que ya casi hemos perdido la cuenta de las veces que nos habéis visitado... ...bienvenidos una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. de nuevo, claro, es un placer. Un placer, un placer enorme. La última vez nos visitaron con motivo de, de, ¿De su o... álbum homónimo sí, en sí, el 2012... Sí. Uh -huh. ...y hoy vienen a presentar Aniversario, un EP... ...bueno, que vamos a ir desgranando poquito a poco. Hemos abierto con con esta versión de Los Brincos. Sí. Sí y bueno pues Hemos roto la tradición, un poco sin haberlo planeado, de la primera canción del EP, pero sí es la primera que salió, digamos, a la luz pública, según comentábamos, ¿no? Sí, es verdad. Antes de que saliera el EP o que saliera cualquier otra noticia más, uh -huh. decidimos sacar esta canción, y... que era un poco también la más arriesgada y tal nosotros que veníamos del inglés, uh -huh. y pues nada, pues una versión de un clásico español que además por armonía y tal suena muy español con esos semitonos a flamencados y uh -huh. y tal. Como pues, pues esta va a ser la tarjeta de presentación sin decir nada más. ¿Y qué tal el cambio al español? Mejor, ¿no? Como más más en casa, ¿no? Muy bien. A veces me preguntan, "¿Qué tal? ¿Qué tal con el español?" Y pues, joder, pues es el, el, el idioma que mejor domino, o sea, que ya me puedo ir bien. Yo no, ya, ya puedo sí, aprovechar. No, ese este es, es idioma es, es es donde mejor te expresas, uh -huh. ¿no? Porque por mucho que domines otro idioma, Donde mejor te es... En, en el, tío, mate, en el en donde, del día a día. Donde, donde mejor las sensaciones das o... es, es Hombre, para es, el público es está claro. Yo, nosotros que como como sabéis, llevamos 10 años cantando en inglés y tal, pues desde la... desde Yo además es que apenas cantaba nada en castellano, pero desde el primer día que empecé a cantar algo en castellano, ya fuese entre amigos o en alguna festecilla o en un concierto, ves que la recepción es más... Es automática, espontánea, instantánea La gente te comenta ya lo que acabas de cantar Cinco minutos después uh -huh. Y... Y, y, no ¿Y la, conexión directa, en ¿no? ¿La, la conexión, conexión es, es directa, ¿no? La conexión es directa y... y en, en, en, sí, directa y en directo La conexión sí, es directa ¿no? incluso con la con, quizá el haber cambiado a castellano y controlar mejor hace que las letras sean un poquito más complejas o y más crípticas porque yo le he dado tres o cuatro lecturas distintas prácticamente a cada a cada canción y no sé con cuál con cuál quedarme pues Me alegra que me hagas esta pregunta. <risa> sí, sí, es, es verdad. No, no sé lo de, lo de crítico. No sé. No me gustaría pasarme de crítico. Es verdad que no me gusta. O sea, que me gusta que tenga varias lecturas las canciones y que haya cierta ambigüedad y no definir del todo de qué estoy hablando, aunque tenga otra lectura y que esté bastante abierto. También me gusta hablar de de momentos, de sensaciones que son completamente momentáneas, eh, ¿no? por ejemplo este a mí con esas que que no la he hecho yo que es de los brincos como hemos dicho también es de es de un es de un momento dado y de de unos sentimientos que siempre los los rechazamos mucho y que no nos gusta mucho escuchar no pues el el despecho y y la ira y el desencanto y tal pero es verdad que está en, en todos y, y esto no sé por qué venía muy bien no, no, puede puede ser incluso machista no en alguna lectura bueno pero pero qué decir Pero no es más, más machista que, un, que, que... No sé, quiero decir que... que yo, yo entiendo que a una persona que la han dejado y esté en pleno duelo, pues... Claro, sí, claro, pero es, por, por, por eh, eso ahí viene... Es más de rencorte de, de, de misoginia, ¿no? la la, ¿no? claro. la, la canción no, no, es parece. más de te odio a ti. Eh, claro, y pero, a resulta pero, que eres mujer. Ahí viene la, <risa> la, <risa> la, la segunda lectura de, de la letra, ¿no? La, cómo la entiendes tú, cómo la entiende otra persona. ¿no? Mm. Y aparte de la letra, el, la música, os habéis dado cuenta que tiene que es una relectura que hace J.F. Sebastián de, de esta canción. Y otra novedad es el tema de, de las cuerdas, ¿no? O sea, que, que J.F. Sebastián se ha reinventado un poco y da un peso a, a un trío de cuerdas que hoy no ha podido venir. Sí, cierto. cierto. Lamentamos. Gracias no se Dios. <risa> no, lamentamos. <risa> pues sí, la verdad es que era la apuesta, o sea, la, el la apuesta o el reto que teníamos o lo que había en mi cabeza era era hacer estas canciones eh, aparentemente lentas y de medios tiempos y de sentimientos oscuros y alejados de, de, de otras zonas más eh, más felices del pop y tal pues y que tuviera unas cuerdas que fuesen protagonistas es más Todos teníamos que ser protagonistas, todos que no somos muchos, teníamos que ser protagonistas. Y así se lo dije al productor Jorge Martí, le dije cada pulsación, ya sea del bajo o lo que sea, es protagonista. No hay, na no hay nada que te va a estar en segundo plano, que acompaña. Y yo también como compositor de bandas sonoras y arreglista y tal, me gusta mucho componer para algo, pero que exprese eso, pero pero hacer que, que ese instrumento espeje, no que acompañe, que que no que, que, que es más aburrido. Y las canciones, yo creo que tienen eh, un eh, son muy emocionales de, de de alguna manera. Y entonces, pues, era muy buen ejercicio para poder intentar transmitir o, o con las cuerdas o apoyar un poco el discurso. Por ejemplo, en este de Amiconesas, pues la enfermedad del, del tipo que cree que que le acaban de dejar y que se le acaba el mundo, ¿no? Y que está muy cabreado, muy decepcionado con su vida y, y pasando el duelo. Vaya, vaya. Vaya charla, ¿eh? ¿eh? No me acuerdo, me sí, no, no, lo he preguntado, yo lo so. pero sí, no, no, el, el trío de cuerda, sí. Es verdad, es verdad que, que ayuda mucho, el, el, el trío de cuerda ayuda mucho a la, la sonoridad de la canción y a, a expresar emociones que con, con un grupo clásico de rock a lo mejor no, no, no, no puedes. Mm. No. Más complejo, sí. Exactamente. A mí me ha parecido un disco. Ahora, ahora iremos eh, escuchando las cinco canciones que componen el LP. Eh, comentaba Cristian, que también es compositor de bandas sonoras, y me parece muy muy cinematográfico lo que es la la música, muy muy adaptable. No sé si se ha hecho con algún si teníais en mente algo así o. Yo la verdad ha es que salido. Yo creo que desde el desde el disco del 2012, desde el homónimo, desde el JF Sebastián pero ya un poquito antes me ayudaba mucho a a imaginarme paisajes y a hacer una banda sonora y y ya en en ese disco había canciones largas de siete minutos y como digo con con con con con muchísimos arreglos para cuerda y diferentes paisajes, ¿no? Te acuerdas de Baby Devil, de la oscuridad de Baby Devil. Y hasta hasta otras cosas más positivas, como One Man Band o Horse Feathers. Pero, apuntaba, apuntaba un poco, ¿no?, ya por ahí... Pero sí que ayuda, y luego yo, a mí me parece siempre un reto, y bueno, es un ejercicio que me encanta hacer, arreglar canciones, orquestar, o como se quiere llamar, y, y me lo paso muy bien, es que me lo paso genial, y si luego además... Tienes un trío ahí para que aquellos suenen en directo y si encima les gusta ya, pues miel sobre hojuelas, claro. Una o sea. alegría. Ha quedado bien chulo, ¿eh? Sí, señor. Ha quedado señor. bien chulo. Y si os parece, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a seguir con músicas emocionales, ya que estamos utilizando esa Consentimiento. palabra. Con sentimiento, ahí bien uh -huh. agarrás. Sí, señor. Y vamos a empezar con una de las canciones que nos ha traído eh, Cristian, en este caso. La vamos a, escuchar. La ¿La vamos vamos a escuchar? escuchar, vamos a escuchar y que luego nos hagan detalle y el porqué de, de Radiohead hoy en la entra de Encanta. Sonando. Wakey mm, sí, sí, sí. <música> What you are to, what you are to, reasonable, sensible. Dead from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. But why do you have to even knock, knock? What you feel now, what you ought to, what you ought to Then the food that's in the room is Tumbling, tumbling, tumbling And duplicate and duplicate and plastic bags and duplicate and triplicate There from the neck up I guess I'm stuck, stuck, stuck With all your head in But no, no, no Exactly where you get out Is enough, is enough I love you but enough is enough Enough, without a start There's no real reason sonando por cortesía de J.F. Sebastián hoy, ¿no? la isla me encanta, y el contarnos el porqué hoy, hoy esta canción de Radiohead. Bueno, como estamos hablando de música con arreglos para cuerdas frotadas, eh, <risa> se me ha ocurrido traer esto porque es una de las canciones así que en los últimos diez años, de lo poco que hay con arreglos de cuerdas y que tengan cierto protagonismo, Me parece que es la una de las grandes joyas de este disco, In Rainbows, de Radiohead. Y es una canción que he escuchado muchísimas veces en los últimos... Sin cansarse, últimos por lo que te días. veo. No, me parece precioso. Es muy cortito, se hace corto, mm. es intenso. Los arreglos, además, no utilizan un leitmotiv, que realmente es lo que se utiliza, que se repite y se repite y se hace sino que no sabes muy bien por dónde va a llegar. También la armonía de la canción ayuda, el... Si te fijas no tiene rondas instrumentales, que es lo normal, que hay una ronda instrumental y que el cantante de descansa un poco, ¿no? Esto es pi, pi pi pi pi pi pi. pi. y, y se hace una canción la me parece una perla, la verdad. Brutal. Para el joyero de la isla. <risa> <risa> dime, dime. No, no, que te estaba mirando, <risa> si, ah, si si seguimos seguimos está, hablando, está, si se No hemos hablado de la próxima canción de de JF, pero la estaba buscando, no me no me No me tengas en cuenta. Mientras tanto, mientras estás ahí buscándola y tal, vamos a decir, que todavía no lo hemos comentado, como sabéis muchos, este programa se enlata. Entonces, aunque lo escuchéis de aquí a unos días, eh, vamos a anunciar que JF Sebastián estará tocando el miércoles 19 de noviembre. Bien apuntado. Que Pasó vendrá pañada. dentro de poco. Eh, en el Café de la Palma. Sí, a las nueve y media. Volvéis un poco a los orígenes, ¿no? O sea, vuestro debut en los escenarios fue allí y unos cuantos años después... ¿Volvéis al Café de la Palma? Sí, ¿No? sí, Si sí, no sí, me equivoco, un... si no estoy mal informado no, no, es así. O sea, no, del de debut como tal no, pero… Pero casi, ¿no? Pero… Fue el primer… El sol, pero o si sea, sí, no fue… El, eh, es es, un, es una sensación emocionante porque es un sitio genial para tocar. Es un sitio el, bonito. Es el sitio donde más hemos tocado yo creo también, ¿eh? Es un sitio muy bonito, es eh, tiene un escenario genial, unas luces geniales para para el sitio que y es. Y para el ¿no? repertorio que, que estamos haciendo con el trío de cuerdas, yo creo que va a lucir mucho. Sí, sí, es sí, un sí, sitio sí, que es sí. que como que luce mucho algo así, que nos apetece íntimo mucho tocar y tal. Ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que fue de los primeros sitios que nos abrieron las puertas y que nos dejaron sí, tocar, eso. si te acuerdas, hace 10 años. Es verdad, es verdad. O sea, tocamos creo que en movidic también, pero luego directamente nos enchufamos ahí al Café La Palma. Es verdad. <risa> pues si os siguen llamando... Por algo será. Por algo, sí, será, sí, por algo sí, será, sí, sí. sí. sí, sí, sí Así sí, que sí, todo sí, el mundo sí, cree que, sí. que esté a tiempo, que, que no se lo pierda, claro, totalmente. Lo vamos, vamos a intentar colgar cuanto antes porque este programa en Radio Lázaro se escucha los jueves en escáner que ya es allí en de los mares, se escucha los domingos, pero para todos aquellos afamados que nos escuchan a través de nuestro blog y nuestro podcast, en cuanto colgamos su dicho programa, pues nada, que tengan en cuenta que en Madrid el miércoles hay concierto uní de los buenos. Pues también para los usodichos que has nombrado tú también diremos que a partir de, de esa fecha iremos nombrando, un, iremos apuntando a nuestra página web jfsebastian.es cuál es, es la, una fecha también muy especial que va a haber en Navidades donde haremos un concierto especial, un carácter más festivo, que también tocaremos canciones de aniversario por supuesto y ya lo anunciaremos adelante para que se quiera interesar esa es la, la fecha interesar. que tenéis así después de este concierto en, en Madrid más a corto plazo, quiero decir, por si tenéis alguna más es el momento de, de ilustrarnos pues tenemos, lo que es que no está, no está todavía confirmada pero la va a ver en la sala fotomatón que es otra uh -huh. de las salas sí, que más nos ha querido y que más hemos querido uh -huh. y donde mejor nos lo hemos pasado eh, la fotomatón. Eh, creemos que va a ser el 19, o sea, 19 y 19, el miércoles 19 de noviembre y viernes 19 de diciembre. De diciembre. Reserven sus apuntando, chavales, que el gerundio. Sí. Y podemos escuchar otra canción. No sí. nos la vamos a jugar, o si os parece, ¿sabes? A ver eh, cómo nos han traído un CD así un poco aleatorio. Vamos a ver lo que suena y luego damos detalles otra más de aniversario, apúntenselo, de libre descarga en SoundCloud y Bandcamp también puede ser. No, en Bandcamp no, solo en SoundCloud. Bueno, se puede escuchar en SoundCloud, ¿Eh? se puede escuchar en Deezer, se puede ¿Eh? escuchar en es Spotify. en Spotify, iTunes y y ahora mismo está de de compra de en venta digital solo en iTunes ah, vale. y vamos y en streaming se puede escuchar bueno. pero ahora mismo no hay más formatos próximamente sí. lanzaremos formatos que físico. no son pocos eh que no son pocos o sea, que... camino no hay cuantos yo ya estoy Caminos mareado, que estoy mareado. Que, <ríe> el que no quiera que lo diga tranquilamente no porque no tenga recursos vamos a escuchar otra canción de esta de este EP aniversario Ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche Desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Tua la estación yo lloraré Igual que un niño porque te vas? porque te vas? porque te vas? Bajo la penumbra di un faro Se dormirá Todas las cosas Que quedaron por decir Se Tutup semua yang belum selesai. Tutup semua yang belum Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Cualqui un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? te vayas al final es un poco el rollo es si quieres irte, vete pero yo casi que mejor que te quedes porque te es tontería por qué te vas JF y Sebastián que siguen su idilio con con las con las versiones con las relecturas de de clásicos de ayer hoy y siempre sí estas son las son las ya. únicas dos versiones del del EP la verdad es que el EP tiene cinco canciones Y, y bueno, siempre nos ha gustado hacer este ejercicio de, de versionar y de, y de aportar algo más y hacer una relectura de, de estos clásicos del pop y en este caso, como nos hemos pasado al castellano pues había que elegir un par de canciones del, de los clásicos del pop y, y la verdad es que no he escuchado mucho en mi vida mucha música cantada muchas canciones can, cantadas en castellano y, y, y, y me puse a buscar y Y tenía por ahí coleando esa canción, a mí con esas, que yo la conocí en verdad por 0,91. Luego ya, ah, que es una versión de Los Brincos, tal, no sé qué. Pero bueno, no es una canción que escuchará mucho, pero que se queda ahí. Aparte también, pues el el discurso también hace que se quede, ¿no? Y y entonces empecé a tocarla tal entonces dije, pues esta puede ser buena porque pega con, con, con este rollo de canciones arpegiadas lentas con mucho sentimiento emocionales cantadas muy grave y tal y además como las original las la original y la de 091 tienen otro rollo este es como un tercer rollo diferente depresivo y tal que que, que puede funcionar y en el caso del por qué te vas también eh, es que no es una canción que me guste mucho pero sí que la reconozco como como un súper hit no histórico super, super de la música totalmente. pop por por la ambigüedad de todo esto que decíamos que es una canción muy triste cantada por una chica con voz muy dulce eh, infantil ingenuo con acento eh, pero la canción original es bailable tiene unos arreglos cojonudos no sé si os acordáis del Entonces qué decir sí, que, que, que la hace el muy ambigua sí, y el Charles. Charles también el juego del Charles <risa> también de esa canción pues que la hace muy ambigua y son de esas canciones que dices joder no sé por qué me gusta pero me gusta porque Chula, luego buenas, leo si la me letra me y no lo entiendo joder otra canción de tres acordes y tal y pero pero funciona y también hicimos este ejercicio de hacerla lenta de, depresiva y cantada muy grave y profundo y funcionaba muy bien a Vivy se le ocurrió hacer esos arreglos de con los pinchcantes de las cuerdas simulando el reloj que pasaba y tal y, y las que funcionaron primero para cortarse las venas tenemos que decir que no hemos dicho todavía que el trío de cuerda que hemos comentado antes sí, está ah, compuesto sí, sí, sí, por Ángela Silvia y Vivy que, que vaya por delante Rubio, que las echamos mucho de menos y Silvia Villamor que son unas profesionales como la copa de un pino no fallan una nota nunca jamás nos hacen sentir fatal no, nos hacen nos hacen no no nos hacen sentir fatal y nos hacen ser unos privilegiados eh, porque nos dejen tocar con ellas no sé es un yo creo que ellas pensarán lo mismo no a lo mejor por decir o sea tocamos con dos rockeros que tienen una jeta enorme que no, que no, que no, que no siguen las reglas eh, pero es es un placer enorme enorme están con bueno, nosotros en el espíritu, bueno, por supuesto. Con Contra este también. Sí, sí, es un Hay placer escuchar esta esta mezcla. Comentábamos antes a a Microcerrado mientras sonaba la canción de ¿por qué te vas? que que posiblemente pegue mucho más la el tratamiento de la la voz como afectada de de Christian en esta canción más que bueno, pues ese no sé. Esa forma tan saltarina, ¿no? tan juguetona de de hacerla y es cierto que que sí que es que es muy muy trágico. Bueno, de hecho, el disco posiblemente <risa> ha salido un poco intenso. melodramático, sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, cierto. Pero um... no es una crítica, ¿eh? No, no, no, no, no, no. no, no. Es, es que, <risa> Ni mucho menos, no, ¿eh? Vamos. Además, se ha, se ha hecho así con con con conocimientos, es o sea, no no es idor y lo, re, y lo, lo lo protegemos como tal, ¿no? Que es es un disco. Más... No no no es que no haya salido así, en verdad era era así desde que empezaste a componer las canciones y a escribir las, las las letras ya pues ya el disco tirá hacia allá. Y en el caso de este de Por qué te vas yo creo que tampoco hay que hay que hacer eh, hay que interpretarla en plan depresivo y supremocionado y extrasensible porque la porque el discurso vaya eso, ¿no? Si muchas veces el pop nos gusta precisamente porque no entendemos muy bien por qué nos gusta y funciona también por contraste, supongo que la canción original de Janet funciona por por sí mismo, por el contraste. Uh -huh. Porque no entiendes cómo te gusta bailar este, uh -huh. ¿no? Este, drama, este, es este drama. drama, esta despedida, ¿no? Uh -huh. Y por qué muchas veces también, por ejemplo, en el caso de esta Janet, como unas palabras tan sencillas, porque hay lo mismo letras que puedes explicar perfectamente por qué te parecen buenas letras y por qué te gustan y por qué te llegan. Esta, por ejemplo, es una letra, con, con tus mismos respetos y tal, pero es una letra muy sencilla, sí, la sí, típica ya letra pop, que no dice ni mucho ni poco. Uh -huh. Y dice, habla de lugares comunes, uh -huh. pero que funciona. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, era muy buen ejercicio, ¿sabes? Coger una canción así. Y... Y nosotros, bueno, la teníamos que hacer de otra manera y nos quedaba esta, hacerla la depresiva. Pero igualmente tampoco te creas que... No. Yo no creo que cante como extraemocionado y tal, no. simplemente que canto grave. Sí, claro, y como pero, la letra pero, ya de bien, por sí, sí dice, me estás dejando y tal, pues entonces, claro. Pues ya, sí, en se junta el hambre con las ganas de comer. Efectivamente. Claro, no, pero no, no, o sea, no depresiva, sino con... con <risa> cosas de de, de toda pero la con, vida. No, no, con, o sea, con un sentimiento de decir... Eh, yo creo que esta, esta versión, y lo, lo digo sin es mejor que la que la original sin sí, la nueva versión y que, y, que, y que lo digo públicamente muchas gracias Tope pero no sé no no te pases a mí me encantan no, no, no, los, no, no, los arreglos está, de, lo, de los ya operales lo eh digo. le tira mucho lo suyo al Tope qué pasamos a hacer sí, sí sí sí es cojonuda las cosas como son la original también vamos okay, a dejar... la original es un empate técnico sí, sí, si quitas el Charles digamos que no te merece sí. una a la otra y vamos a escuchar o seguir escuchando buena música nos han nos van a trasladar, nos vamos a pegar un viaje a Al tierras sur. granainas para escuchar pues eso, uno de los de los grupos recabecera de, de este de este programa que estuvieron aquí el año pasado, el amigo los amigos de Lagartija Nick. Nos han traído hipnosis y han elegido la gran depresión, vamos a escucharla y, y luego que nos cuenten por qué, claro. ¿Por qué Lagartija Nick? No. Porque la gran depresión. Sí, sí, también, a ver putz, sí, no, A ver cómo eláis la onda, ahí a ver, el disco, bueno. Escuchamos a Lagard y Hanik. Nagartijanik, una vez más en la isla de Encanta. Eh, si llevamos 16 años en Antena, pues posiblemente las 16 temporadas ha sonado en algún momento. En algún la momento. Hoy somos, ha sido por cortesía de JF Sebastián. Somos muy fan. lo vamos a hacer? ¿Hemos sido originales? ¿Os habéis puesto ya mucho? <ríe> esta no la lo hemos puesto, gran... yo creo, nunca. ¿No? En Joder, casa sí, pero a Camila. Me parece una, una, una otra joya, supongo que sí. es como canción rara y tal, que saldría, no que no se esperaría ni ellos a la hora de grabar este disco. Con el sitar y tal, yo creo que son esas cosas que te salen experimentando tal, y ya me parece delicioso. Y mira que la Gartijanik y su sonido, pues me ha gustado más o menos. Esta canción justo no define el sonido de este disco para nada, no. pero la hace muy especial. Eh, quiero recordar que es la primera de la cara B en el vinilo, o sea sí. que se le da cierta importancia y tal. Y luego tiene... Bueno, Antonio Arias y las letras de la Gartija tiene eso de que no entiendo absolutamente nada de lo que dice, pero cada verso me, me, me corta como como una daga afilada, ¿no? Es, no sé. Y luego ¿Sí? encima le conoces y dices, pero a ver, pero si tú tienes mucho acento, ¿Sí o sea, ¿cómo si ¿Sí ¿Sí Y entonces empiezas a pensar un poco cómo, cómo busca el cantante su forma de expresarse, aunque sea en su idioma, ¿no? y tal y siempre me gustaba este estilo de Antonio entre frío pero intenso no sé cómo explicarlo muy bien muchas veces lo intento explicar y es raro porque es como frío porque es como hay un punto de distancia de de distancia y de, pero a la vez emocionales sí, pero a sí, veces sí. momentos pero pero tampoco porque terminen los versos haciendo un uoh, ni nada de eso para nada <risa> no porque transmite Transmite, transmite. Uh -huh. Y luego además, pues eso, uh -huh. tiene, supongo cuando empezó, pues él decidió que cantaba así, ¿no? Pues con con ese tal y, y es y es, uh -huh. per, y es perfecto. A mí siempre me ha encantado y no tengo ni idea de qué va ninguna de sus canciones, yo creo. Complicado, ¿eh? Cuando sí, he dicho antes críptico, ¿sí? posiblemente sí, me he pasado. Críptico es <risa> las letras de Lagardejani. Sí, es como, es como cantar en inglés, pero en español, ¿no? Que, que, sí, es como que te puedes puedes cantar un, un estribillo, pero realmente no sabes muy bien que, lo bien, que quieres. No sabes cómo eres. traducirlo al español, ¿no? Pues igual Y me gusta mucho también, um, me gusta mucho en el pop que hay muy, muchas formas de escritura y que funciona por diferentes formas me gustan las como como te decía antes las canciones que tienen o sea que a, a propósito tienen diferentes lecturas y también me gusta por ejemplo este estilo de de la Bartíkani de, de que cada de que cada verso es puede ser independiente no y que la importancia es, es el instante es, el es momento, como lo dices sí. y que te lleve a a ese mundo no ya una historia a ah, veces pues es que, que empiezo contándote que tal y luego tal no y, y yo creo que el pop que más me gusta yo creo que el pop que más nos gusta tiene un poco de eso, de que no sabes muy bien por qué te gusta, uh -huh. pero te llega y te emociona. Y esta canción La gran depresión, por ahora es que me parece. Pero también si lo sabes mejor, ¿eh? Pues si lo sabes mejor porque si lo sabes bien. lo puedes explicar. Claro, por eso. Pero pero me fascina, yo creo que a todos nos tiene que chocar decir, joder, tengo ya 40 años, tal no sé qué, claro. ¿por qué esta canción me gusta? Si la leo y no me dice nada, pero el conjunto con la musicalidad y tal de repente me parece algo de un lugar común algo muy especial aunque me uh -huh. esté hablando de lo mismo de que te ha dejado de que te has enamorado de que no sé qué no sé cuántos yo iba o sea, yo iba a permitirme discrepar con Julio no es el momento del debate pero yo casi prefiero que algo que me llega no saber por qué a saber el motivo pues luego sí, te lo voy a decir pero pero bueno, bueno, eso bueno, luego a, a, yo creo que te va a llegar podemos... una cosa no sabes por dónde a mí, me gusta, pero te va, va, a mí me gusta mucho señor Cinarro yo creo que por por al contrario no porque te cuenta historias cotidiana muy bonita y, y lo entiendes todo lo que te sale algún tema pero lo entiendes perfectamente y eso me gusta mucho. Que estoy poniendo ejemplos de de grupos y de cantantes que que cantan en castellano, ¿no? Ahora que habéis dado el el salto eh, podéis comprobar que que hay hay grupos que sí saben hacerlo. Hay otros a los que no les encaja por algún motivo el castellano, ¿no? y hay otros que que sí no o sea habéis tenido algún modelo algún algo en mente a la hora de, de bueno, escribir los textos bueno todo vez ha escuchado toda la vida mucho pop en castellano a, a mí lo que me pasaba es que no es que yo siempre había escuchado música cantada en inglés y y y, en, y al final de, de eso era una frustración porque es por qué pero si el español es mi idioma no no no tengo ningún rechazo al, al español pero no encuentro Encuentro muy pocos artistas que me gusten. Eh, y lo mismo venía también por un exceso de vergüenza o de pudor mía. No, que si lo entiendes todo, pues te da pudor y es como, ah, pues no me gusta, no me gusta. Pero... Pero, por ejemplo, encontraba en... Sí que tenía algunos casos no en los que no me gustara nada, ¿no? Ni, ni no escuchara nada cantado en castellano. Pero sí que había ciertas cosas y eran, pues... Que yo tampoco entendía muy bien por qué, pero escuchaba Lagart y Hany, escuché el hipnosis cuando salió y dije, hostias, esto me ha atrapado. Uh -huh. Y... Um, por ejemplo, creo que Antonio Aras tiene como un timbre de voz o, o esa cosa como distante y fría, como tenía el cantante de Pistones, no sé si os acordáis. Pero también era como bastante frío y distante y tal, pero a la vez te llegaba cada verso y tal. Uh -huh. Y no sé cuál era, pregúntalo era. No, sí. tiene que no sé ver con, el, con a lo mejor con el, con el pudor, ¿no? de, de, de, de, de expresarte en tu idioma, ¿no? Sobre todo por, lo, por los autores, ¿eh? Yo hablo hablo desde fuera. De, de, de, de que se te ve más, ¿no? Cuando, más cuando exactamente, ¿no? Cuando creas en castellano en tu idioma te tienes que esforzar mucho más y es y ahí, ahí es eres cuando estás creando un poco de verdad, ¿no? Porque el inglés es un poco como que pega siempre ¿no? como que tiene una sonoridad muy bonita para el rock o para el pop y cualquier frase que digas aunque digas eh, me he ido a comprarme un bocadillo suena genial en inglés es que yo, pero es, para meter una frase en español es es, es cierto porque es, se, es, se, se, se, se rumorea que componer en español es más difícil que componer en inglés por el propio idioma en sí desde luego sí, eso, sí, sí, eso, porque eso es más caro. Caro. difícil enganchar eso está claro en inglés se dicen palabras con una sílaba uh -huh. y luego para cantarla no solo para escribirla sino para cantarla también es más fácil porque generalmente terminas en, en vocales en fonemas más o menos cerrados uh -huh. es más difícil sujetar una a sabes al final del verso que que, que sujetar un wain uh -huh. que es un poquito más cerrado no uh -huh. y, aparte de escribir. Y luego, claro, tienes que ser más conciso y, o sea, tienes que pensarte más... ¿sabes? como te decía, si en inglés cada palabra es una sílaba en castellano, ¿no? Y muchas veces son tres y cuatro y dices... Madre, Madre mía, mía qué dijo, qué va, dijo, qué tal. Se me va, se me va la dimensión <risa> claro. de esta frase. El la de Encanta damos fe de que esa ha sido una exigencia muy bien resuelta por parte, de, en este caso, Cristian, ¿no?, que es el autor de las letras, que hasta ahora hemos escuchado dos versiones. Vamos a escuchar en breve la primera canción. Live. Mm compuesta por por ellos y además en directo en riguroso riguroso directo chique sesión chique sesión que ya había, hacía un montón que no que no captaban las finas arenas de la playa wifi una canción en directo así que vamos a darnos otra vez un pequeño homenaje por no nada, nada señores fácil eh, <coughs> nos decís lo que vais a tocar y darle cera sin parar claro que sí pues pues va a ser un placer presentarlo la canción se llama adiós uh -huh. y aunque no es una despedida porque vamos a estar un ratito más Eh, es un ejemplo de canción que ya he oído suficientes lecturas diferentes como para no desvelar de qué va realmente. pues nada, darle caña pero dice así ni hablas de ti es un misterio que es visto en mí Siempre en silencio Fingiendo atención Y tú esperando un buen consejo No sirvo de asesor No te fíes de mi compañía Me junto con cualquiera Y no sé decir Atio es es el problema Atio es soy yo De, las reglas, de la conversación también la medida de la médica tío ¿quién te crees que soy con animal sin Dios. Buscando color no te figues de mi compañía me junto con cualquiera y no sé decir adiós pero ese es el problema A-T-I-O-S Soy yo a t i o Es un problema Ese soy Ah, echaba ya de menos, chavales. Muchas Una gracias a vosotros, chique. qué coño. Es la isla de Encanta. Muchísimas gracias, os ha quedado como siempre, Fetien. O sea, es que muchas gracias, pues, un placer, como siempre. ¿Cómo claro. lo hacéis, mariquitas? Cuando queráis, cuando queráis. Dime, un, dos, tres, que nosotros empezamos. Watch a click, porque también, como contamos en inglés, ¿sabes? Lo mismo da, 8,80. Adiós. Eh, corte número 3 de esas cinco canciones que componen Aniversario. Ese EP que vio la luz en septiembre, ¿no? Después del veranito. Lo... 30 de septiembre, efectivamente. Sí, señor. Y se, se puede contar que habrá retorno de sí, este EP. Sí, pues antes estamos contando. Hicimos este EP como... Uh -huh. Bueno, como hago todos los trabajos, que es como como, como puedo, como podemos con los recursos que tenemos uh -huh. y, y tal, ¿no? Pero con esta grandísima suerte de contar con el trío de cuerdas para aprovecharnos y como estas cosas solo ocurren un... pocas veces en la vida pienso luego luego eso ya veremos está. había que aprovecharlo y tenía unas unas canciones lentas que como te dije me me gusta mucho y muchas veces tienen poca cabida, ¿no? en en la música comercial y y eso dije, pues vamos a sacar un disco de solo de canciones lentas. Y para, fue llevar un ¿no? para llevar la contraria, para sí, ir como sí, siempre sí. contracorriente corriente. Yo creo que siempre hemos sido un poco... Al principio cuando tocábamos nos decían, joder, sois muy raros. Y eso me <risa> hacía mucha ilusión. Uh -huh. eh, y ahora que hemos hecho esto este experimento de estas cinco canciones, nos ha gustado y y como siempre a la gente le ha chocado, pero también le está entrando, eh, estamos todos muy felices, hemos decidido continuar la aventura y de preparar otras cinco canciones que con la emoción he conseguido sacar adelante y bueno como las cosas las hacemos lentamente muy cuidadas cuidando cada detalle y tal pues a ver si conseguimos tener otras cinco canciones antes del verano sería fabuloso no sé cómo se llamará el proyecto aniversario siempre dos, será bienvenido pero vamos <risa> que <ver>. lo sepáis <risa> bueno es el Un momento placer. es el momento de echar el, ¿El guante y tirar la caña ¿no? Ah, no decirle pues antes del verano Venirse, esperamos. Pues es un super placer, pero ya que, Venirse, se, vengan, que sí. se vengan las chicas, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, Preparamos sí, sí. algo, hombre. Si vienen las chicas, a, a avisarnos para hacer hueco, estirar un poco no el lavamos. tema. Pero escucha, no, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Si, no, no, no, no hay si ya si también las chicas aparecen por la isla, pues con será todas sus consecuencias. Era un super placer ¿Eh? y estoy seguro que podemos asquiliar sí, una cosa. Seguro. Sino es aquí en el parque, qué mar. <risa> <risa> Allí donde haya espacio que cojamos todos. <risa> y seguimos aquí, la de Canta. Estamos a 12 minutos vista. Se nos ha pasado volando, porque es que estas cosas pasan así, pues sí. cuando se está con colegas y de buen rollo. Y yo lo suyo es que pinchamos una del Nidrake. Del Nidrake, joder, pues pues una otra artista que me encanta y que me fascina otro también con su parte oscurilla y no porque con su parte sí, oscurilla, sí. pero pero sí, pero lo más oscuro me parece es que no fuese un artista que estuviese éxito en vida y que y que apenas haya imágenes grabadas de él en movimiento uh -huh. y que y que todo lo hayamos conocido de forma póstuma y y sea tan tan acojonantemente bueno y alguna vez eh, hemos tocado alguna canción bueno te voy a contar cuál es la canción que que quiero que pongas de este disco que es una canción que hemos tocado en algún concierto que se llama eh, Riverman Riverman <risa> controlado y que tiene unos arreglos de cuerda exquisitos maravillosos que me fascinan aparte la canción me parece preciosa Y, ¿Y qué, qué quería decir? Ah, bueno, sí. Decía de este disco, que es el primero de Nick Drake, que cuando pienso que este disco o estas canciones las compuso él, si salió el disco a los 19, cuando tenía 19 años, si las compuso, supongo que algunos meses antes, imagínate, 17, 18 años, se me quitan las ganas de dejar de, de tocar o de esforzarme cuatro veces más, claro porque es acojonante la sensibilidad del pollo que, que tiene y luego claro pues se juntó con el productor este John Boyd y con con el arreglista que le hizo los arreglos para este tema en concreto y claro y lo que escuchas es que te hiela el alma y, y te quedas repitiendo cómo, cómo cómo cómo se pudo hacer bueno, esto cómo no tuvo ningún éxito no, no, también y, sobre todo y, y tan joven, además no que, es que no es tan normal, joven y con tanta no sensibilidad y arpegia de una manera eh, limpia Que, que, po que poquísima gente la hace y encima utilizaba estas afinaciones abiertas que ahora pues lo utiliza más gente pero que pero que entonces no estaba muy de moda uh -huh. o sea que era que era un tío muy muy muy, o sea, interesante. muy, muy interesante con estos acordes medio jazz pero haciendo pop y tal vez o sea me, me fascina el personaje y la música o está sea, montando pues nada vamos a escuchar a Nick Drake y mientras tanto vamos a pensar todos Qué estábamos haciendo nosotros cuando teníamos 18 años. Pensar, <risa> <risa> pensar, no Mient <risa> mientras escuchamos a Lady Grey. came by on the way. Said she don't want to say. <risa> About things today And falling leaves Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose A way to lose Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the plan For light of time If he tells me all he knows About the way his river flows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 Just the pain Stay for now Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the band It tells me all it knows about the way this river flows. I dance above. Pues esta es una de las canciones que en ocasiones eh, versionan J.F. Sebastian sobre el escenario. Totalmente. Es verdad que tenemos un pasado con repleto de versiones. Sí. Tenemos un segundo disco en 2010, el Ten Covers, que eran no solo versiones, que grandes éxitos de todas las décadas. Hicieron una versión de Nirvana, el Territorial Pieces. Hicimos... Para... Son gente de son gente de cover. Por culpa por vuestra <risa> culpa. Por, por vuestra culpa y fue nuestra una de nuestras mejores covers, por cierto, sí. eh, sí, sí tenemos sí. que decirlo. A partir a de ahí el cañonazo. A partir de ahí la la, la la la la asumimos en nuestro repertorio en sí. todos los conciertos. Sí, estuvimos dos años tocando esa canción Territorial Pissens de Nirvana. Y y antes del de este verano estuvimos haciendo una serie de de conciertos también de Tenemos que buscar un nombre todavía ¿eh? a este concierto de versiones porque la verdad es que es muy bonito y es como de grandes éxitos del pop desde los años 40 hasta los 2000 desde Elvis Presley, Frank Sinatra hasta The Strokes, The es que, Police, Queenie claro. Bowie, Queenie Bowie, claro, eh es que es que es un un de de de rapto, y tal, o sea, es que... y y esta sí, y esta bueno, la sacamos ya que tenemos el trío bien. de cuerdas como de pff, yo no me lo creía. No, no no es un temazo no, no, total no, no, no. en directo la verdad que aun siendo mantenéis de alguna forma no sé cuál mantenéis la la identidad ver, cambiáis el charango y pedales con cierta distorsión y tal por un trío de cuerdas y seguís sonando a vosotros ole qué bien mm. pues muchas gracias me gusta esto porque bueno, además sí. el cambio o sea, a mí no me yo no tengo miedo a los cambios y reconozco que en, que no tengo mucho prejuicios y que me gusta todo tipo de música, me gustaría poder disfrutar de interpretar o de trabajar diferentes estilos y, y de no solo trabajar uno y, y sabía que el cambio era muy radical eh, Nieves que tocaba el charango con nosotros dejó el, el grupo para emanciparse y tener su grupo en, claro, su proyecto en solitario y, y, y entonces cambiábamos a la, a la vez al castellano, las canciones eran, predominaba la canción lenta o el medio tiempo o sea que en verdad eran Luego la suma de pequeños cambios podía ser gran, pero me me alegro escuchar esto de que sonamos a, a nosotros, sí. la verdad. Y muy, y muy sobre todo lo hacemos todo muy honestamente y muy de verdad y, y en directo es, es lo sí. que sentimos, es lo que tocamos y, y suena muy de verdad todo. Además es difícilmente eh, clasificables o decir que se parecen a no, no, es complicado. Solo a un grupo, quiero decir, que puede decir que se parecen a tal, en dal sitio se parecen a Pascual. ...pero al final son... ...JF y Sebastián... ...son... ...y sí, lo que decía Tobe... ...de que lo hacen honestamente... ...lo hacen de verdad... ...creo que lo transmitís... ...que se nota... ...y... ...cuando venís aquí también... ...y os damos las gracias... ...y casi... ...muy tristemente empezamos la, las despedidas verdad Julio oh. sí ya, ya está sonando de fondo el primer corte que tenía que haber sonado como habitualmente es eh, normal en la isla pero hoy va a ser la última la que nos deje de cerrar sí cerramos acá. con el cielo y la tierra que es el rayito de luz que entra en, en este en este día sí. aniversario que es el que han venido a poco a hablarnos de él y nada chicos oye que una vez más Muchísima, muchísimas muchas gracias muchísimas gracias, gracias David gracias y Julio a saludos a César y ha sido un placer y a ver si es verdad que nos vemos antes del verano a ver si sí, no hay huevos con la cremita el tanga y todo vamos, sí vamos. sí qué completo qué escomansí no, que no falte nada sobre todo ahora con los rayos solares chicos una hemorragia de satisfacción encontraros igualmente eh, igualmente de siempre verdad. es un placer teneros así que muy, muy, muy, muy sea, no, vamos a poner ya chapitas en, en las hamacas nominativas ya, porque, Ya siendo, Yo voy a dejar la, la crema necesario. solar aquí para la próxima vez Por supuesto, no voy a hacer nada con ahí ella. te la encontrarás <risas> Y a vosotros nada Emplazaros para la semana que viene que en principio tenemos Náufrago ahí en el horizonte A puntito de cerrarlo, por aquí estarán hasta, Mientras tanto que se cuiden Sean buenos, hasta otro día Y no se olviden